700.000 chicos esperaron una netbook el año pasado y el anterior y no llegó. Y esto debiera haber este, provocado alguna reacción. Eh, un gobierno que, que atribuye a los educadores los males de la educación argentina, un gobierno que ataca sostenidamente la escuela pública, un presidente que, que, que lamenta que 10 millones de familias no tengan otra alternativa que caer en la escuela pública como si fuera un mal sueño este sin entender que buena parte de, de esos 10 millones de familias toman la decisión de mandar a sus hijos a la escuela pública y no quiero reponer una vieja discusión entre pública y privada porque tampoco tampoco es por ahí no pero pero esto se ve con, con claridad yo yo creo que el ataque a la escuela pública es un ataque a la igualdad Este, fundamentalmente, este, y este gobierno y el neoliberalismo en su esencia este, construye eh, sociedades desiguales.